No marques las horas, mi demora ya no aboga como soga que falta de tiempo ahoga. Mal que mucho m a m a poco llora. Esta oda lo desborda mucho, hace poco estorba. Bou partió la norma. Elementos clave, grado cero, producciones con sus sones como soles. Mejora la forma, quien llega a la horma se conforma. Este grupo de cuatro se puso manos a la obra y puso su reforma. Soy un pendón, no lo dudo, pero mantengo el t e m p o siendo zurdo. Como un reloj de péndulo, inmaduro, inoportuno. Es el golpe bajuno que se llevase de desfase más de uno. Deambulo, saludos, p a n o El ancho del embudo pa' su culo, solo es un preámbulo. HLVA de todos los ángulos, ya lo autoclasifican como un clásico. Mientras mastico pasito a pasito, pedacitos de éxito que no necesito. Esta reina mora, colabora, borra del planeta todo, rastro de carcoma, símbolos del dólar. Yo marco diferencia, no las horas. Década, década, si vivo esta época, porque así me toca. Entre pícaros y décora, s paisajes decoran, pintamoras quieren gloria espontánea y no se coca. s No marques las horas o Otra vuelta más de roca, t e p u e de costar en un pispa se te va la vida tosca. El reloj lo marca fácil con un digicast. escuchando al k c a s y dice s í Le poníamos énfasis. En fin, dos que juegan a ser en s i sin paréntesis. No hay que ir a en este track.、Para Cuántas tardes de balcón, la garganta reventa. Yo te pongo en situación siguiendo el compás. c u c h a el clap, el tiempo pasa, la gente cambia. ¿Lo sabías? Nostalgia de recuerdos con sabiduría. Cada día, tiempo es la palabra que define todo. Valioso tesoro, aunque a veces ignoro. me falta tiempo para hacer todas las cosas que quiero タ i n ー á s a v e c e s voy lo pierdo tocándome los ミ u e v o s h ー estado lucido i n culo, haciendo c i ア o a La historia se repite suenan a オガ t e r c オ l m a t e el tiempo pone a cada uno en su lugar el reloj marca las horas y las tuyas デカだデカだ、しビブをしたエポカ、ポカ、アシメトカ、エントリカロー、ジテコラ、パイサー、デコラ、キンタモナ、キレン、ゴリア、エポタネ、イノサコスカ、ノスカ、コレ、コタ、エータ、エン、ウォータ、エータ、ータ、ォータ、エン、ウォータ、エエン、ウタ、エン、ン、エータ、エン、エン、ウォータ、エン、エン、ウ デカだデカだ、シビもしたいボカ、ポケアシ e トカ、エントレピ n ロス n テコラ、パイサーエデカラン、ピンタモラス、キレ e ゴリアスパンタネアイノサイコ c カ。 No marques las horas, otra vuelta más de rosca. Te puede costar en un pipa, se te va la vida tosca. No tengo tiempo、no, A、no, pesar de los pesares, no tengo tiempo para nada. A pesar de los pesares, no tengo tiempo para nada. Nada, aquí el milagro de la vida, y el naufragio de la muerte, todo en casi nada de tiempo. Qué poco tiempo para perderse en el tiempo. Llegará el tiempo aunque hoy pase el tiempo. ¿Por qué pasa el tiempo si total tiene tiempo? Y llueven e siglos, años, meses, días, horas, minutos, segundos. Qué mal tiempo.